Alguien puede decir un fuerte amén Grítenlo fuerte, amén Me gozaré en mi Señor con toda el alma Me alegraré en su amor y su esperanza I canteré alges mi luci di salvarsion La vida de mi corazón tú eres el centro de mi adoración dilo conmigo eres la vida Ládele con fuerzas